En la radio del fin de semana, en Aztec Buruetán, seguimos viajando por Euskal Herria. Y en este caso, hacemos una pequeña parada en Ormáistegui, concretamente en el Museo Zumalacárgui, que, como sabes, se encuentra precisamente en esta localidad de quipuzcuana, un museo que profundiza en la época en la que vivió el general Carlista, en la época en la que vivió zumalacarregui y hasta el cual nos acercamos cada sábado para hablar con el responsable del servicio de difusión, con Xavier Queregeta. Xavier, Arrachal León. Bueno, eh, aquí estamos, un sábado más, y en este caso, para hablar, ya nos lo anticipaste la pasada semana, de un personaje que creo que, que va a ser muy interesante para todos nosotros, ¿no? Sí, además has dicho que, bueno, que estábamos en Euskal Herria. de Euskal Herria nos vamos a ir a Marruecos, pasando por algunos sitios, pero sobre todo a Marruecos, con el Moro Vizcaíno, con José María Murga Mugartegui, también conocido como el Moro Vizcaíno o el Haj Mohamed Bagdadi. Pero es un, un personaje eh, vasco, ¿no?, a pesar de... Eh... Sí, sí, él nació en Bilbao, nació en Bilbao en 1827 y murió en Cádiz en 1876 con intención de volver a, a Marruecos y era, sí, claro, Murga Mugartegui, no solo era vizcaíno, sino que, que era hijo de una de las mejores familias vizcaínas de la época, mejores en el sentido de que eran nobles, además ocupaban pues cargos muy importantes en las instituciones vizcaínas, Eran, eran ricos, por supuesto, con varios palacios, liberales, una familia muy culta, con... Bueno, pues por un hermano suyo, por ejemplo, escribió un diccionario de término era marinero él, escribió un diccionario marítimo español con las equivalencias en francés, en inglés y en italiano. Una hermana suya escribió también un diario sobre el bombardeo de, bueno, el sitio de Bilbao en la Segunda Guerra Carlista. Otro hermano escribió un ensayo en euskera sobre San Miguel de Arrechinaga. Vamos, que, bueno, que era una familia de mucho nivel. Una familia, como dices tú, de mucho nivel. Y José María, ¿qué pasa? ¿Que era la oveja negra o también destacó por algo muy concreto? Sí, él, bueno, él también escribió escribió Recuerdos Marroquíes del Moro Vizcaíno. Eh, el moro vizcaíno y antes nos decías que se le conocía precisamente a él así de como el moro vizcaíno eh, eso quiere decir que, que se refería a sí mismo con el título de este de este libro Sí eso es el moro vizcaíno es el, es el nombre que se da a sí a sí mismo es curioso además un vizcaíno de familia noble que se haga llamar moro que entonces seguía siendo una palabra insultante es muy curioso uh -huh. en un sentido el humor es, es muy crítico es muy crítico tanto con los moros como con, con los europeos también entonces Sabe, sabe poner distancias Y un personaje como eh, José María Murga Un personaje de buena familia Como decíamos ¿Por qué se fue a, a África? ¿Algún motivo concreto le llevó hasta allí? Bueno, pues se fue a África, mmm, que así se podría decir que por aburrimiento, porque Europa no le satisfacía, le parecía todo muy igual. Bueno, hemos dicho era vizcaíno, o se hablaba euskera, castellano, francés, inglés, latín, griego clásico. Se había movido mucho por, no solamente por Europa, había llegado incluso al Imperio Ruso, estuvo en Crimea. Pero... Mmm, no no le acababa de, de satisfacer la vida que llevaba era Europa le parecía todo de, demasiado monótma demasiado igual todo a excepción de las lenguas pues prácticamente le parecía todo lo mismo entonces quería algo nuevo algo diferente y, y es lo que encontró en Marruecos Y claro como pertenecía a una familia adinerada pues eh, pudo hacer turismo con, con toda facilidad ¿no? pues sí pero turismo no sería la palabra más apropiada realmente bueno no utilizó el dinero cuando fue a Marruecos, Eh, se, ...se integró tanto en, en la a sociedad marroquí... ...en las sociedades marroquíes habría que decirlo... ...que bueno no necesitaba el dinero... ...ya decimos que él cuando escribe el libro... ...se hace llamar el Moro Vizcaíno... ...pero cuando estaba allí... ...se hacía llamar el Hach Mohamed Bagdadi... ...es decir de Bagdad eh, también hablaba árabe... ...pero como claro no tenía el acento marroquí... ...pues para disimular hacía, se hacía pasar por, por auténtico árabe... pues vamos habitante de Bagdad en, concretamente y así pues disimulaba su acento. De hecho, ya digo no no utilizó sus recursos económicos ni fue un turista. Ya empezaba a haber algo de turismo así en este sentido exótico, pero él no fue no fue así, él estuvo viviendo allí, ejerció diferentes oficios, bueno, fue soldado, fue fue comerciante, fue incluso médico, curandero, hasta exorcista y bueno, cuando no tenía otra cosa, pues se dedicaba a mendigar. Uh -huh. eh, antes hablábamos de su familia eh, nos decías que, que tuvo unos hermanos eh, bueno pues bastante cultos que realizaron diferentes eh, cosas no hemos hablado de su abuelo su abuelo también fue bastante importante no sí, su fue su abuelo fue fue el diputado el diputado general de vizcaya él mismo también lo fue después como su, como su abuelo y bueno después de volver de marruecos eh, volvió porque murió su madre entonces bueno se sintió en la obligación de volver Y, ...y bueno, pues intentó llevar una vida pues un poco diríamos lo que le pedía su situación social... ...pero no se ha acabado de encontrar a gusto porque bueno, pues ser diputado general de Vizcaya... ...es lo más que se podía hacer, no solamente eso sino que bueno, le concedieron varias condecoraciones... ...incluso el título que al que más podía aspirar un vizcaíno en aquella época... ...que era el de padre de la provincia y no no lo aceptó, no lo aceptó, no... ...no encontraba a gusto... Pero, ¿Qué cosas? pasa, que, que era un hombre... Mmm, ...que no era fácil de conformar o qué?... ...porque yo me imagino que... Eh, ...con decoraciones como estas... ...alegrarían a, a muchísimas personas por aquel entonces... Pues, ...con decoraciones a las que aspirarían muchas personas, ¿no?... ...sí, sí, era el máximo honor que podían aspirar... ...pero sí, no era fácil de conformar... ...no porque quisiera más... ...sino más bien porque quería otra cosa... ...él realmente ya había sido también militar... Pero, bueno, y además ya luego va a morir, pues, cuando se está acabando la guerra carlista, pero no, no le gustaban las guerras civiles, pues, bueno, él era liberal de familia, pero no se encontraba nada a gusto, pues, peleando, y, bueno, el modo de vida militar tampoco tampoco le gustaba, entonces él encontró su, su vida, por decirlo de algún modo, en Marruecos, uh -huh. en un Marruecos que era era muy diferente de Europa realmente él como liberal estaba luchando por ese modelo de, de Europa más urbana más igualitaria, más pero también más uniforme y eso ya no le gustaba le parecía todo demasiado fácil por decirlo de algún modo, seguramente si hubiese sido vizcaíno, pero vizcaíno pobre igual si hubiese sido pastor de narrancia no habría pensado igual ni muchísimos menos uh -huh. y su aspiración habría sido pues ir a Bilbao tal vez y pero claro eh, pues no, pero el, un el... Bilbaíno, que bueno que tenía la vida asegurada, y eso le resultaba demasiado fácil, entonces, encontraba dificultades en Marruecos, pero dificultades que por otro lado le llenaban ¿Y, y el Moro Vizcaí, no José María Murga, se integró perfectamente en, en la sociedad de Marruecos o, o no? Sí, sí, ya hemos dicho que antes, bueno, aunque empieza a haber cierto turismo, por supuesto, de mucho dinero, estos turistas nunca podían llegar a integrarse en la sociedad marroquí, ni mucho menos. Él llegó a conocer parajes que entonces estaban prohibidos para los europeos, como entrar en ciertas mezquitas y, bueno, en otros lugares, y eso, ya digo que llegó, bueno, pues para llegar a ser exorcista hace falta estar bien integrado en, en la sociedad en la que se vive. Uh -huh. en, en las sociedades, habría que decir de nuevo, porque entonces la sociedad marroquí no era no era algo homogéneo, no era algo más o menos igual como a él le parecía que pasaba en Europa, sino que había muchos tipos sociales muy diferentes, incluso, buenos sociales, religiosos y lingüísticos. Había había bereberes, que son los, los originales de Marruecos, los que ya vivían allí para cuando llegaron los romanos, pero que son de religión musulmana. Están los que se llaman árabes, que son de lengua árabe, por supuesto también de religión musulmana, y sobre todo son generalmente más urbanos que los bereberes, Había judíos, judíos sefarditas, que habían sido expulsados de la península en 1492, que se habían asentado y seguían hablando, seguían practicando el judaísmo y seguían hablando el castellano. Había renegados, que eran europeos, sobre todo en la zona del Mediterráneo, bastantes españoles, que bueno, que se reniegan de la religión cristiana y se hacen musulmanes. ...había nómadas, había... ...todavía diferencias tribales... Eh, ...había una variedad terrible... ...había, bueno, pues incluso... grupos sociales de, de artesanos... ...que en Europa o habían desaparecido... ...o no habían llegado a existir nunca... ...es una variedad y una riqueza... Que, que bueno, que el entusiasmo. Hombre, yo me puedo imaginar que incluso es posible que precisamente esa diversidad de, de la que nos estabas hablando ahora mismo eh, fuera lo que lo que le ayudó a José María Murga a, a desplazarse de Europa hasta África, ¿no? Sí, exactamente, porque allí encontró un, una variedad y sobre todo unas formas de vida tan auténticas que, que bueno, que eso es lo, lo que le llenaba realmente, ¿no? Ya digo que no estuvo de turista, incluso estuvo estuvo muy enfermo y tuvo una herida en la pierna, una infección que, que bueno, que podría haber sido fatal. Hay que recordar que Zumba la Carrera que precisamente murió un, de una bala en la pierna, que no fue la bala sino la infección la que le mató. Y bueno, él sin embargo siguió allí, siguió luchando y, y bueno, y, y se mantuvo. Eh, de todas formas, antes nos decías que, que mm, volvió a, a Euskadi cuando murió su madre. Eh, ¿Ya se sí. quedó de, de forma definitiva aquí en Euskadi o, o de nuevo no, se no, volvió no, a ir otra no, vez a Marruca? No, no, no. Él volvió a Escolería porque, bueno, pues había muerto su madre, pero ya hemos dicho, y eso que aquí tenía una... Bueno, un una forma de vida privilegiada porque, bueno, pues se eh, podía ocupar altos cargos y, bueno, podía incluso tener eh, capacidad de, de decidir en la vida política y social de la época, pero no nos encontraba a gusto. Es entonces cuando escribió el libro Los Recuerdos Marroquíes del Moro Vizcaíno, pero lo hace porque porque le gusta. Uh -huh. Se hizo una, una edición que eran de 200 ejemplares y era para regalar a sus amigos, sin más. Uh -huh. ¿Y, ¿y de, qué, de qué trata ese libro, Javier? Pues eh, son un Es un poco de todo, no son solo unas impresiones, sino que es una visión bueno de la historia, de la política, de la sociedad, de la economía, hay datos eh, antropológicos, hay un poco de todo. Es un libro muy interesante porque recoge muchos datos que hasta entonces los europeos, no muchos de ellos no los conocían. Y, y bueno, incluso porque puede tener un carácter hasta político. No hay que olvidar que justo en estos años es cuando Marruecos va a ser invadido por potencias europeas que se la van a repartir y eso va a ser así pues hasta, hasta el siglo XX. Entonces empezarán las guerras españolas en Marruecos, pero también los franceses, los ingleses. Entonces, es un, bueno, es un sitio muy cercano a Europa, pero por otro lado muy diferente y que atrae muchísimo a los europeos. Mm, un libro que yo me imagino que estará en el Museo Azumala Carregui, ¿no? Sí, está en el Museo Azumala Carregui y hay que decir, y esto es una suerte que ha vuelto a ser editado, Una edición además facsímil eh, con este nombre, precisamente Recuerdos Marroquíes del mono Vizcaíno y que yo creo que se publicó el, en el 95, o sea que se puede encontrar a la venta. Y además un, una lectura, eh, yo la verdad es que no tengo la oportunidad de leerlo pero eh, por lo que me contabas antes, una lectura eh, muy amena, ¿no? Sí, sí, sí, aparte de, de la importancia histórica que tiene por los datos que da, que hasta entonces muchos de ellos no se conocían, desde el punto de vista actual para leerlo resulta muy ameno, ya, ya hemos dicho que tiene un sentido del humor, eh, bueno, que está muy distante, ¿no?, que, que tampoco cae en la trampa de admirar todo lo que encuentra en Marrocos y todo le parece maravilloso, ¿sabes?, guardar una distancia, pero hace lo mismo con los europeos, entonces, bueno, es un contrapunto muy muy bonito, ahí hay, hay incluso unas unas comparaciones entre españoles y berberiscos, por ejemplo, dice, los berberiscos tienen varias mujeres, los españoles solo tienen una y las más de las veces les sobra, y bueno, hace juegos de estos. Y hay uno hay uno que nos llamó especialmente la atención, y es que dice que, bueno, ya sabemos que los europeos, a la hora de orinar, los hombres lo hacen de pie y las mujeres de cuclillas. Bueno, pues entre los berberiscos era justo al revés. Al revés, sí. las mujeres de pie y los hombres de, de cuclillas. De cuclillas, y al principio nos quedamos de suerte a ver cómo puede ser, porque claro, nos parece tan natural lo que hacemos nosotros ah, ¿no? que dices, es que parece que el cuerpo incluso lo pide así, pero si te pones a pensar, dices, bueno, pues si... Si la, los hombres en vez de ir con pantalones, como iba, como vamos nosotros, y si ya iban los europeos, van con con túnicas o con chilabas y no llevan calzoncillos ni llevan bragas, que entonces no se llevaban. Incluso en Europa la verdad es que muchos todavía no los usaban. Uh -huh. Claro que él era un bizcaíno bien y entonces por supuesto ya lo conocía, pero claro, si vas con una túnica o una chilaba y eres hombre, pues claro, una de dos. O te remangas hasta la cintura, que puede ser muy poco decoroso, o si no te pones de cuclillas, Claro, claro. Y puedes hacerlo Y con las mujeres, pues con, con abrir un poco las piernas también, pues les bastaba Entonces es, eh, hay que estar constantemente eh, poniendo las cosas en su sitio, entonces esas cosas que nos parecen tan exóticas, pues eh, realmente no lo son, es saber ponerlas en su sitio. Y esto esto se cuenta precisamente en ese libro, Recuerdos Marroquíes del Moro Vizcaíno, un libro que, como nos decía Xavier Queregeta, podemos encontrarnos eh, sin rebuscar mucho en las estanterías, en, en cualquier librería, y también en el Museo Zuma a la Cárrega, evidentemente. Sí, sí, por supuesto. y Además es un libro, yo digo, de lectura muy interesante, Interesante, pues sin más, por pura amenidad, porque lo escribe muy bien, con mucha gracia. Por cierto, ¿cómo lo firma? como ¿El Moro Vizcaíno como José María Murga? o Porque Recuerdos Marroquíes del Moro Vizcaíno es el título del libro, ¿no? Eso es. Pero ¿firmarlo como lo firma? No, no niega su identidad, él sabe y todo el mundo sabe que es José María Murga Mugartegui. No, te lo decía porque como últimamente estamos eh, hablando de, de personajes que ocultaban su identidad por algún que otro motivo, pues igual eh, José María Murga también eh, firmaba solo como el Moro Vizcaíno, por ejemplo, ¿no? No, no, no, él para nada, no no se avergüenza de nada. Bueno, tampoco me tenía me... motivos para ello, ¿no? No, no, no tenía motivos, incluso digo, es muy curioso que se haga llamar el Moro Vizcaíno cuando, incluso por muy liberal que se fuera en esa época en Vizcaya, llamarle Moro a alguien Bueno, en el siglo 20 en castellano moro sigue siendo una palabra las más de las veces despectiva, entonces es curioso cómo asume el papel sin ningún problema, no se avergüece nada, incluso se dice que llegó a pensarse, bueno, el ser también un renegado, vamos, a eh, hacerse musulmán oficialmente, aunque no, no dio ese paso tampoco. Uh -huh. Bueno, pues José María Murga, eh, el protagonista de hoy, el Mora Vizcaíno, eh, en este tiempo de radio que dedicamos todos los sábados eh, a acercarnos al Museo Zuma y a charlar con Xavier Queregeta, como siempre, es un bradero placer. Nuestros oyentes lo agradecen y así nos lo hacen saber eh, semana tras semana. Oye, Javier, eh, vamos a, a despedirnos, como siempre, con música. Uh -huh. eh, yo me imagino que te habrá resultado, en este caso, muy, muy fácil encontrar algo apropiado, ¿no? Uh -huh. Tratándose de, de Marruecos... Eh, cuéntanos, cuéntanos. Sí, que... bueno, de Marruecos hay, hay bastantes cosas. Ahora es más fácil de encontrar, pero um, esta, es, es un romance es un romance eh, de los judíos sefarditas, del norte de Marruecos, que es especialmente atractivo porque justamente en la acción que se cuenta se sitúa a mediados del 19 que es precisamente cuando Murga estaba en Marruecos. Y aunque él no hace una cita expresa de él, pues es justo en esta época y además es, es muy curioso. Por otro lado es muy agradecido, se entiende bastante bien porque el castellano de los sefarditas en la zona del Mediterráneo Oriental Siria, Turquía es bastante difícil de entender hoy día pero como precisamente eh, luego los españoles invaden Marruecos y bueno hay una rehispanización, se le llama de estos judíos, su castellano se parece bastante más al castellano oficial y es bastante fácil de entender y la historia es precisamente una historia de, de qué difíciles eran estas relaciones entre, en este caso entre los judíos y entre los musulmanes, es la historia de una chica judía muy hermosa, un, un gobernador de Efez se, se enamora de ella, pero claro, para casarse con ella tiene que hacerse mora y ella no está dispuesta a renunciar a su religión y entonces al final la acaban matando y acaban echando su cuerpo a un muladar a un, a un estercolero uh -huh. y lo tienen que recoger de noche. Bueno, es una versión un poco reducida porque si no sería muy larga, pero es esta la historia que cuenta. De todos modos hay que decir que, bueno, al menos los judíos con todos los problemas que tuvieran pudieron seguir viviendo en Marruecos, que de la península y de muchos sitios de Europa los expulsaron. Con esa con esa historia hecha música nos vamos a quedar, Javier, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. El próximo sábado volvemos de nuevo, ¿de acuerdo? Muy bien. Un abrazo. A vosotros.